Mi hermano. Ya mi novia me dejó, ya murió mi ilusión Me duele el pecho Última canción de amor, roto mi inspiración Ya no me queda nada Me duele el alma, cuando tarta que un día marcó Su primer móvil antes que yo, hoy me las manda en explicarme lo que pasó. La nunca he marcado yo, porque lo acepto, no seas tan mala, pero te sigo queriendo, cuénteme lo que me cueste, ya ves que. estar contento pai hasta el ron me sabe a muerte. Suprir tanto pesar, hace cuenta que sin ti soy manantial que al fin un día quedó sin agua. Soy el triste colibrí que llego a tu jardín, dejo un estrahe. más de mi tristeza me das de nuevo cariño que bello es sentir alivio ay cuando lo perdió se encuentra yo sufrido paciencia pero señaló